Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos un tema que, bueno, a mí personalmente me parece fascinante. Y muy exigente, desde luego. Totalmente. Nos vamos a basar en un artículo del portal local alama.com y habla sobre el arranque de la temporada del club Alama Cycling. Un inicio de temporada que siempre es clave, ¿eh? Para medir fuerzas. Exacto. Pero, ojo. Porque nuestra misión de hoy no es solo repasar quién cruzó la meta y cuándo. ¿Queremos desgranar qué empuja a un deportista aficionado? Alguien que seguramente tiene su jornada laboral de 40 horas a, pues eso, machacarse entrenando de esta manera. Claro. Porque estas primeras carreras del año son el termómetro perfecto. O sea, no se trata solo de ver si has entrenado bien en invierno. Sirven para probar el cuerpo, ¿no? Eso es. Poner a prueba el cuerpo en un entorno competitivo real. Sobre todo para planificar la carga física de todo el año. Y vaya fin de semana eligieron para esa primera toma de contacto. El domingo 8 de marzo empezó con la maratón BTT Villa Romana de Salar. Que pintaba muy mal por el tiempo, hay que decirlo. Ya, Las previsiones daban por seguro que iban a acabar hasta arriba de barro. Pero, mmm, contra todo pronóstico, la lluvia dio una tregua. Y menos mal, porque hablamos de una prueba de bicicleta de montaña purísima. El circuito se llamaba La Conquista del Reino Nazarí. ¿Que suena épico? Suena épico y lo es. Son 50 kilómetros. Para quien no esté familiarizado con este nivel técnico, 50 kilómetros en montaña es un rompepiernas. Sí, sí, con desniveles constantes. Desniveles, caminos de piedra, barro residual… Donde un fallo te manda al suelo. Exactamente. Cualquier error te deja fuera. Por eso, yo, como aficionada, me quedo asombrada con que los aljameños, José, José Carlos Olmos y José Antonio Raya lograran caminar la prueba. Tiene muchísimo mérito acabar en esas condiciones. Se dejaron la piel. Y eh, hay que destacar también el carrerón de Manuel Ruiz. Del Club Espejo Bike. Ese mismo. Se llevó un brillantísimo cuarto puesto en su categoría. Un resultado espectacular. Pero bueno, la locura de ese domingo no se quedó solo en los pedales. ¡Qué va! Si cambiamos la bici por las zapatillas, la sección de running también estuvo dando mucha guerra. Sí, en el Gran Premio de Fondo de la Diputación en Loja, que se celebró ese mismo día, por cierto. Lo que más me llama la atención de los resultados de Loja no es solo cuánta gente participó, sino la evolución física de los corredores. Claro, se ven progresiones muy claras. Por ejemplo, los tiempos de Eric Maroldo muestran una mejora evidente en este arranque. Que de año. Sí, se nota el trabajo de pretemporada. Y luego está el caso de María Peula, que consiguió un séptimo puesto estupendo en su categoría y, ojo, siendo su primera cita de la temporada. Nada mal para empezar. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de Inma Toledo, la atleta zafarrayera del Club Atletismo Maracena. Esa es que no solo ganó en su categoría, sino que demostró una mentalidad competitiva arrolladora. Va firme con su objetivo de revalidar el título del año pasado. Es que al analizar todo esto en conjunto, eh, creo que para quienes nos escuchan, queda una lección vital muy clara. La constancia. Sí, una clase magistral de gestión del tiempo. Es gente cuadrando sus vidas familiares y laborales para mantener este nivel. Y ahí está la clave que mencionábamos antes de la planificación. Estos deportistas no ven la carrera de Loja o la de Salar como esfuerzo aislados de un domingo. Son piezas de un puzzle más grande. Exacto. Hay un circuito estratégico trazado a largo plazo. Un circuito que culminará el 27 de septiembre con la sexta media maratón Tajos de Alama. Es fijar metas y trabajar en la sombra durante meses. Es una disciplina férrea. Pues queda clarísima la tenacidad de estos deportistas. Pero mmm, antes de irnos, hay un detalle que me da mucho que pensar, dándole un enfoque un poco diferente a todo esto. A ver, cuéntame. Al observar que compiten atravesando rutas históricas como las de ese reino nazarí, cabe preguntarse cómo influye el entorno. Ah, ya veo por dónde vas. El peso de la historia. Exacto. ¿Hasta qué punto ese paisaje milenario moldea, aunque sea de forma inconsciente, la psicología y la resistencia mental de quienes hoy sudan en esos mismos terrenos? Es una reflexión muy profunda. Sentir que corres o pedaleas por caminos donde hace siglos pasaban ejércitos y comerciantes. Sin duda le da un componente épico al esfuerzo físico. Una idea interesante para que la audiencia le dé unas vueltas. Nosotros nos despedimos por hoy. Hasta el próximo análisis a fondo.